Alberto Rojas, ingeniero y terapeuta, video decodificador Nos va a hablar del verano, de algunas cosas que están ocurriendo eh, con temas de salud Adelante Leonel Alberto, por favor, bienvenido Hola, mi querido Juan Carlos, muy buenas tardes eh, A todos los eh, amigos auditores también de la sintonía Yo sé que la radio tiene mucha sintonía y bueno, es un público muy interesante Al cual sé que le preocupan cosas como por ejemplo el autocuidado Pero el autocuidado no significa tener que estar gastando dinero, amigos queridos, no. En verdad, sí, claro, un suplemento que otro de vez en cuando le va a ser bien. Yo les voy a recomendar una vez más que ocupen citrato de magnesio, también biglicinato de magnesio, estas dos. Y hay otro que se llama cloruro de magnesio, pero el, el más recomendado, el más general es citrato de magnesio, que no está tan caro, pero que en estos tiempos, en verano sobre todo, es muy importante que ustedes lo estén ocupando cuando tienen, por ejemplo, eh, no pueden dormir, muchos calambres, se sienten cansados, agobiados, porque hoy día la alimentación que estamos llevando a cabo nosotros es muy deficiente. En verdad los supermercados están llenos, usted puede ir a comprar y va a ver que están llenas las góndolas, sin embargo lo que están vendiendo en esas góndolas no necesariamente son saludables y sí, aquí hay un temazo es un temazo que tiene que ver con la salud de la población ustedes saben y están toda la prensa publicado que hay más de 3 millones de personas en chile esperando ser atendidos en lista de espera ustedes me dirán que esta cifra es enorme es enorme porque eso seremos 17 millones de personas piense usted lo que es el 3 millones casi el el 20% de la población chilena que está sin atención médica, pero enfermos de qué a ver, problemas con niveles de glucosa ¿cómo se resuelve esto? usted lo puede empezar a controlar en su casa todavía, si no tiene médico todavía que lo pueda atender eliminando los carbohidratos yendo a comida sana y saludable ahora, respecto del magnesio que yo le decía, hoy día es Vox Populi todo el mundo sabe, la importancia y la utilidad que tiene el magnesio, si usted toma de más magnesio no se preocupe porque lo va a eliminar en las heces fecales, hay una forma de magnesio que es el biglicinato de magnesio que les mencioné hace rato, que usted por ejemplo si tiene problemas para conciliar sueño, obviamente esto no significa que usted se esté quedando, no es cierto, hasta las 2 de la mañana viendo sus redes sociales o los tiquitos todo eso y después quiere que ha dormido inmediato, no va a poder, tiene que haber un cambio, una higiene en su comportamiento hoy día con el tema de las pantallas azules, los celulares, los televisores bueno si usted hace esto y además antes de dormir se toma una cápsula, según si hombre o mujer, al menos 200 miligramos de biglicinato de magnesio, que es lo que le ha a decir el farmacéutico, no estoy diciendo nada, hay que invada ninguna otra competencia profesional, se lo dicen en la farmacia, va a dormir mejor. pues Ya le hablé del biglicinato de magnesio y del citrato de magnesio como suplemento, porque hoy día, como les decía, la alimentación que estamos llevando a cabo no es equilibrada si ustedes se fijan cuando uno fue al mercado todas las cosas saludables están en las murallas ahí está la verdura está la canicería ¿verdad? el pan pero en el centro la parte más importante están los bueno todas estas cosas que son eh, procesadas industrialmente como alimento entonces eh, lo que le quiero enfatizar se me ha, hay una hay un ruido Juan Pablo Juan Carlos no una estática muy grande no, no sé dale qué, nomás, no dale, nomás dale nomás ya ok ok Entonces, entonces lo que yo hago aprovechando estos minutos que tenemos aquí es aprovechar bien el tiempo para contarle a los auditores las cosas que usted puede hacer por su cuenta Mientras espera que lo atiende un médico, si está complicado Y no tiene hora Entonces, junto con esos suplementos, y hay más suplementos, no voy a extender ahora Pero hay algo que es básico Usted no puede seguir bebiendo bebidas gaseosas industriales porque eso le hace pésimo a su cuerpo a los niños, las bebidas gaseosas a los niños le hace pésimo, porque se descalcifican los niños. Fíjense que la osteoporosis hoy día ya se puede encontrar en niños chicos que viven tomando bebida. Porque claro, está en es la época de verano, hay mucha sed. acostumbra a sus hijos a tomar agua a los niños y usted también tome agua, no tome bebidas gaseosas ni jugos industriales porque esos son pésimos Las bebidas, los jugos industriales estos amarillos o que están hechos de que le dicen ahí que dice fruta, tienen mucha azúcar y eso le eleva sus niveles de glucosa en sangre y va le va a provocar a la larga y a la corta problemas con los niveles de glucosa y resistencia a la insulina, etcétera y una subida de peso espeluznante. Usted mira por la calle ahora y ahora todo el mundo anda preocupado de que no se puede poner una polera decente porque se, le, se ve mal. Bueno, parece que preocuparse constantemente de ingerir alimentación sana y saludable, y una vez más le reitero, por favor, no se olvide, si se olvidó le recuerdo, no gaste dinero en bebidas gaseosas de ningún tipo. Todo eso es tóxico para su organismo y eso le ayuda a incrementar niveles de glucosa en sangre que le va a hacer daño si usted es diabético tiene tendencia a la diabetes. Y esta y esta forma de alimentarse es metódica, es diaria, usted va a ir camino a la diabetes. Si no que más de alguien que le, le dijimos esto en su momento no hizo caso y finalmente terminó diabético entonces la cantidad de personas que hoy día están esperando ser atendidos porque tienen problemas de cómo se llama eh, tendencia a la diabetes o como le llaman esta, esta, eh, una forma ahora previa antes de llegar a la diabetes que están con intolerancia a la glucosa o a la resistencia a la insulina se parte manejando usted su propia voluntad, su propio carácter no abuse del arroz no abuse de los carbohidratos ahora es invierno, o sea, no es invierno en invierno están las sabatillas todas esas cosas que uno da, se deleita en comer no abuse hoy día, no abuse del arroz no abuse de los carbohidratos elimina de su dieta el pan además que está carísimo le va a hacer muy bien para bajar de peso a los niños obviamente no le podemos negar el pan pero si usted es adulto, elimine el pan sea fuerte, elimine el azúcar el azúcar le cambia el sabor a todas las cosas, todo lo que usted come es dulce va a tomar un té sabroso no lo hace, no se da cuenta de la calidad del té porque está tomando lo dulces y lo único que usted percibe es que es dulce va a tomar un buen café y le pone azúcar o estos endulzantes artificiales edulcorantes que, que le regalan no consuma esas cosas tome el café sin azúcar, sin endulzantes va a ver lo delicioso que es y va a ver como después de más o menos 20 días usted se va a acostumbrar y va a empezar a bajar de peso se va a sentir más liviano camine, camine, bueno sabemos que hoy hay que tener precauciones, no va a salir a caminar a medianoche o en la noche porque usted sabe que no todos los bares están muy seguros que digamos, lamentablemente, pero si es de día tipo 6, 7, tarde, camine camine a tomar el metro, camine a tomar la micro, en el metro sube y baje escalas, le hace muy bien subir y bajar escalas y esto si usted lo hace todos los días va a ver que ese comportamiento persistente usted va a mejorar Tus indicadores de salud mientras tanto lo van a llamar de algún lugar para atenderlo hay gente que la han llamado porque está fallecía más o menos 40.000 personas mueren al año se la atendía esperándose se la atendía ya sea por una cirugía o por un médico por una enfermedad complicada no estoy exagerando una de las cosas que yo mencionaba que es un tema de las políticas de salud de los ministerios de salud de los países no tienen dentro de hecho, sus políticas el, el estimular y educar a la población en comer saludablemente más bien se, se, se enfatizan en gastar dinero en reparar el daño que se pudo haber evitado y quien paga, paga la deuda, quien paga el pato como decimos en Chile, esa es la persona es, es el ser humano el ser humano que no, no fue educado en el colegio adecuadamente a pesar de que hoy día se ve que hay esfuerzo muchos profesores por educar bien a la población entonces aprovecha controle su ganas de comer carbohidratos controle sus ganas de tomar bebida gaseosa para decir, tome agua, ojo le voy a hablar del agua luego tome eh, eh, prefiere comer ensaladas compre en vez de gastar dinero en bebidas gaseosas compre este dinero en verduras una buena lechuga, unos pepinos zapallo italiano y hágase hágase usted una dieta basada en vegetales basada en, en, en algo más saludable entonces, y lo otro tome sol Pero obviamente evita la radiación exagerada, el sol eh, eh, que se produce cuando el sol está alto. Pero en la mañana temprano tome sol y en la tarde también tome sol. Porque el sol estimula la fabricación de vitamina C y absorción de la vitamina D, perdón, la vitamina D, y que le va a ayudar a usted en sentir un mayor bienestar, se van a andar más contento. Por eso en el verano, cuando hay alto sol, la gente anda más contenta, porque se está generando en el cuerpo y se está absorbiendo la vitamina D y se está generando unas hormonas que son las endorfinas que producen el estado bienestar dopamina por hacer actividades que son agradables de esparcimiento ¿ya? bien yo no sé Juan Carlos qué más podemos hablar y recordarle a los auditores en este momento pero respecto del agua, evite el agua del botellón esa agua no tiene electrolitos y está comprobado y hay muchos informes de médicos y de científicos que están diciendo que el consumo de esta agua en la población sobre todo joven, ha hecho que se aparezcan mucho más, de eh, forma más temprana casos de fibromialgia en mujeres jóvenes, por ejemplo, que son las que andan con la botellita todo el día use agua alcalina si usted usa esa agua de botellón colóquele un litro de agua media cucharadita de sal de mar y media cucharadita de bicarbonato la agita bien, la diluye, le puede poner juguito, un chorrito de limón verdad y esa agua tome usted si no quiere tomar el agua de la llave y si va a tomar el agua de la llave hiervala por lo menos 7 minutos no use teteras de aluminio no use hervidores porque el <coughs> hervidor hierve el agua y se apaga de inmediato, el agua tiene que hervir por lo menos 7 minutos para que los sedimentos que arrastra toda esa, esa dureza del agua que pega en la tetera y no en usted y esa agua que usted hierve unos 7 minutos le pone lo mismo a un litro le pone media cucharadita de sal de mar media cucharadita de bicarbonato y un chorrito de limón y esa agua beba y esa agua de a sus hijos, se acostumbren a tomar agua en los niños ok, ahí le mencioné lo del agua Juan Carlos, no sé, me están llamando por acá una persona que quiere que la atienda eh, te, va, te, vamos dar, te vamos a dar te vamos a dar eh, tres minutitos para que nos comentes de que viene el programa sí. de la noche bueno, ustedes saben queridos amigos, que yo divulgo las enseñanzas que están contenidas en el libro Durantia el libro Durantia, ustedes lo pueden buscar en la web pueden buscar en Youtube, hay muchísimos ehm eh como el testimonio, presentación y resúmenes del libro Urania, que está orientado a aquellas personas que tienen inquietudes espirituales, que tienen dudas respecto de lo que han aprendido en la vida, respecto a la inconsistencia que tienen algunas eh, algunas, ¿cómo lo decía? Algunas creencias religiosas que nos hablan de un Dios castigador, un Dios que está presente para esperar que nos muramos, para aplicarnos el garrotazo y castigarnos por todo lo malo que hicimos. Se... La enseñanza del libro Urania Eh, tiene aparte que explica en qué consiste Dios, qué es Dios qué somos nosotros, cómo se formó este planeta, cómo se formó el sistema planetario en el que estamos cómo se formó el universo en el que están estos sistemas planetarios compuestos de muchos planetas habitados y cómo es cómo, cómo se forman los universos quién controla la creación quién es realmente el Padre Universal el Padre Celestial del cual hablaba Jesús de Nazaret, que no es el mismo que Yahvé o Jehová que está en en la parte del Antiguo Testamento, no es lo mismo la espiritualidad que se esplende en el Antiguo Testamento y ustedes lo saben, se pueden dar cuenta con respecto a lo que está en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla, nunca habla de Yahvé Él habla del Padre celestial y de hecho los que matan a Jesús y lo persiguen hasta matarlo, fueron los seguidores de Yahvé ¿entienden? entonces, la enseñanza de Iribugurancia tiene una parte que es muy relevante que es la cuarta parte, la cuarta parte está contenida toda la vida de Jesús de Nazaret toda Desde que viene a este, a este planeta hasta cuando se va. Es porque es la ascensión. Y nos cuentan la realidad de qué fue lo que él dijo. Están todos sus discursos que son algunos apasionantes. Sobre la verdad y la fe. Sobre la justicia y la misericordia. Sobre lo que es el alma. El discurso sobre la verdad. Un montón de información. Y yo... Como no todo el mundo puede leer ese libro Yo lo estoy divulgando a través de los de radio Y hoy día vamos a hablar del documento Número 147 En donde está contenida La gira de predicación de Jesús y sus apóstoles Por Jerusalén, por Jotapata En una buena cantidad de ciudades Por Chacernahú, etc. Y hay unos discursos buenísimos Sobre el cómo se debe vivir Cuál es el trato que tenemos que tener De respeto entre los seres humanos Que eso es lo que agrada a Dios Y lo que nos convierte en hijos de Dios Así que bueno, yo los quiero dejar invitados Yo trato, el documento más o menos Esto dura el programa casi 45 minutos Lo matizo con música Porque puede ser un poco largo Pero como la radio a veces lo repite le sugiero, escuchen Trato de hacerlo lo más dinámico posible Para que usted no se aburra Y puede escuchar un documento más Acerca de la vida de Jesús de Nazaret Con nosotros y relatar hasta cuando Él se va, ya, son no sé cuántos Programas que me quedan por delante, antes de irme este mundo Quiero dejar hecho este trabajo Eso Juan Carlito Muchas gracias espacio, Te mando un abrazote Much, Mucha fuerza y mucha luz para ti Juan Muchas, Muchas gracias, gracias por amigo estar. Ahí estaba Leonel Alberto Rojas Terapeuta de Puente Alto Oye un gran saludo para todos los que nos siguen Y me acompañan ¿eh? Oye y en verdad tiene que ver eso Somos energía Somos amor Somos luz lo estaba pasando bastante mal y me costaba un poco creer y sentir mucha mente poco sentimiento, poco sentir a, a Dios sabiendo que Dios mi Padre que Él está conmigo me faltaba sentirlo y lo siento aquí al lado mío, aunque estoy solo somos una chispa en la eternidad un pedacito en la eternidad Un pedacito en el tiempo y espacio Que nos toca vivir Acá con la música de esta película maravillosa Que se llama Interestelar De Hans Zimmer Ya lleva 10 años esta película Tercera ley de Newton Para avanzar tenéis que dejar algo atrás Yo dejo atrás Mis miedos Mis angustias y me entrego al padre Para evolucionar Tú al igual que yo somos polvo de estrella y como tal hijos de Dios no somos una gota fuera de la creación del Padre. El Padre es todo y yo soy una gota de ese mar, al igual que tú. Por tanto somos amor. El Padre alegría, el Padre nos quiere ver contentos, felices. Hola, Jorge, un gran saludo a Jorgito Aramundi y para toda la gente que nos sigue, y nos acompaña. Claro, es fácil hablarlo, que yo no estoy viviendo en carne propia. Voy a decir, estoy en recuperación. En esta vida 3D. Cierro los ojos y me conecto con Dios. Para sentirme mejor. Para conectarme con su amor universal y su guía. Les mando un abrazo a todos. Que tengan un muy buen día. Sueñenlo mejor, creanlo y siéntanlo. Yo lo particular sigo trabajando día a día para poder conectarme con cada uno de ustedes de la mejor manera posible. Un fuerte abrazo queridos amigos y gracias por seguirnos cada día. Muy buenas tardes.